Hola. Este es un saludo para Silvia en su cumpleaños. Un saludo de parte mía, a Augusto, y de parte de todos los compis de a r t e f o r o m c o m Felicidades y feliz cumpleaños, Silvia. Que la pases bien.